estamos en comunicación con Marcelo Oscar Cerda. Marcelo, bienvenido a Radio Encuentro. karina te saluda. ¿Cómo estás? Eh, buenos días, karina Muchas gracias. Un saludo para todos los presentes ahí y para la audiencia de Radio Encuentro. Bien. Bueno, contanos esto de, de las eh, plazas culturales allí en el barrio Santa Clara. Bien. Esto es un proyecto que venimos trabajando. Esto nace a partir de la demanda de vecinos de acá del barrio que están eh, involucrados en el arte, digamos. Eh, eh, Santa Clara es un barrio extenso y populoso, digamos, debe ser uno de los barrios más grandes eh, de Viedma. Y bueno, caminando, yo, eh, para aclarar, yo soy vecinalista, integro, soy miembro de la Comisión Directiva de Junta Vecinal, de Ajá. Junta Vecinal, que está a cargo de Norma Catrimán, como presidenta. Este, charlando con los vecinos, eh, sobre todo a partir del de evento que realizamos, eh, que colaboramos eh, a fin de año, que fue la quema del muñeco, ellos eh, manifestaban de que no encuentran lugares donde poder expresar Eh, si bien hay lugares, que ahora está la fiesta del río, la fiesta del mar, eh, en Patagonia va a estar la fiesta de tradición, pero bueno, no hay lugares para um, todas las expresiones. Entonces este, nos eh, convocamos eh, con otras organizaciones que son de acá del barrio, como Coavi, eh, las, en Ellas Rock, que es un proyecto cultural que organiza recitales, Y a partir de la convocatoria también eh, llegaron otros tipos de organizaciones que no pertenecen al barrio, pero que son de barrios vecinos y que también han hecho o hacen este tipo de eventos este al aire libre. Por ejemplo, la gente del barrio Grido, que tienen un colectivo próximo a convertirse en, en una asociación civil, que son rock al Palo, que ellos tienen una experiencia de más de 20 eh, espectáculos al aire libre... Ese sumaría también Proyecto Rock, que es otro colectivo cultural, promotor eh, cultural, que también tiene una experiencia de muchos recitales al aire libre y en lugares cerrados. Y bueno, eh, más o menos esa es la idea, eh, ir eh, dado que nuestro barrio, como te decía, es eh, amplio, tiene eh, más o menos unas seis, siete u ocho plazas, eh, Eh, acá eh, que son grandes, eh, cuatro o cinco de esas plazas tienen una delimitación de una manzana completa. Y bueno, la idea sería ir... Eh, al principio era una plaza que íbamos a, a, a, a reunirnos, a encontrarnos, y a partir de esta convocatoria eh, los teléfonos explotaron. Tenemos más de 25 espectáculos y muchos este también otro tipo de artes como son pinturas este, malabares eh, y todo ese tipo de cuestiones eh, además convocamos a artesanos y también eh, mucha gente eh, por suerte mucha gente eh, con ganas de participar y ganas de expresarse esa es básicamente la idea muy lindo marcelo realmente muy lindo Eh, además sumar esto no lo de la identidad que más allá de que se hacen diferentes lo, los veranos culturales y todos los los diferentes eventos que ofrece eh, la municipalidad de Viedma esto de que se hagan un barrio y que sean vecinos organizados y autoconvocados y autogestionados quizás ¿es así eh, eh, Marcelo? Sí, en principio sería autogestionado en principio todavía no tenemos no, no hemos solicitado oficialmente Eh, ninguna colaboración eh, esto surge a partir, bueno, de, a partir de la demanda de los, de los vecinos cada vecino pondría una parte, un equipo un vecino va a poner una batería para que esté toda la tarde ahí en el escenario eh, tenemos charlado en principio con un sonidista que viene del palo del rock, que, le gusta el rock eh, que nos expresaba que eh, si bien por ahí no podemos la totalidad de, de sus honorarios es que él lo haría sin ningún problema por, por amor a su profesión por amor al Bien. arte, digamos uh -huh. entonces, este en principio no, no salido ni, ni, ni a buscar ya sea colaboraciones eh, del ámbito público y tampoco del, del privado digamos, de estas cosas y bueno, eh, nada este, también a partir de una idea de colectivo San Roque, este Estas plazas culturales van a tener un pinte solidario, por decirlo así. Eh, hay mm, dos casos acá en Lima de dos chiquitos que han tenido... Uno tuvo un accidente eh, doméstico, por la cual tiene comprometido un ojito, uh -huh. y está internado o, o, o, la, o la operación se realizaría en el hospital alemán de Buenos Aires, y después hay una que tiene como erupciones en la piel y todavía no pueden diagnosticar de qué se trata, ella está en Valle Blanca y bueno, eh, la idea es, es juntar en una hornita algunos fondos como para eh, uh -huh. tratar de ayudar a solventar algunos gastos que tengan los padres de estos niños Bien, eh, Marcelo, ¿ya hay fecha para esto? Eh, anoche tuvimos una reunión en eh, Decidimos hacerla el 11 de febrero, Bien. la primer fecha, en Plaza eh, Luciana Peralta, Ajá. que es la que mejor infraestructura cuenta, eh, para que se ubiquen más o menos está cerca de un supermercado grande que hay acá en, en el barrio, sí, eh, sí, sí. cerca de calle Sati, más o menos por ahí. Sí, sí, sí, sí. Eh, esa es, eh, digamos, eh, por donde arrancaríamos, ya te digo. En principio iba a ser una sola fecha, pero debido a la convocatoria eh, pensamos que no todos van a poder subir al escenario este día por la cantidad de, de artistas que han que se han comunicado. Entonces estamos viendo la posibilidad de ir por lo menos una vez al mes en, otra, en otras plazas de acá del barrio. Tenemos varias, como ya te dije anteriormente, y bueno, ir moviéndonos de plaza en plaza en eh, Siempre cuidando el espacio público, recomendando eh, si hay plantas que, que las cuiden, los árboles, eh, tratar de dejar limpio luego al eh, lugar, ¿no?, como corresponde. Y eh, es muy linda esa plaza, la plaza... Eh, ay, se me fue. Pero Luciana donde Luciana Peralta. Es muy linda, tiene muchos árboles ahora eh, para esta estos tiempos, ¿no? La sombrita, llevar algo, me imagino, algo para compartir... Y, y, bueno, seguramente disfrutar de, de todos los artistas que allí van a estar. Eh, otra eh, cosa que te quería preguntar, Marcelo, es si los artesanos tienen que mm, registrarse con anticipación o pueden llegar con sus puestos, con sus sus lugares, o van a les, les van a ofrecer eh, caballetes y demás, o tienen que llevarse sus cosas. Bueno, en principio, cuando nos avanzaron a la vida, la convocatoria era una convocatoria para... Um, como venía el asunto, también eh, por la parte de, la, de los artesanos tenemos unos 15, estoy viendo 15 o 20 más o menos, que eh, se comunicaron interesados. En principio no tendrían que abonar nada, eh, sí tendrían que llevarse sus mesitas. Eh, su están, mesita, digamos, claro, sí, sí, sí. Sí, su mesita. Bien. Y ahí... Eh, la idea era tratar de trabajar con el colectivo de artesanos que están organizados y que ya ellos comenzaron a, a organizarse digamos bueno, eso lo, lo vamos a charlar ahora en estos días Buenísimo. para un poco ir, eh, de eh, bueno desligando un poco las responsabilidades ¿no? Bien. y nada como te decía no, no no no va a tener costo para para nadie ni siquiera para los artesanos emprendedores o, o artista que quiera presentarse Buenísimo. Marcelo, felicitaciones por esta iniciativa y por estos actos solidarios que además, bueno, permiten también tener un espacio más y lo que decíamos, no la identidad de los barrios y disfrutar de esas hermosas plazas que generalmente hay en cada uno de, de nuestros hermosos barrios que tenemos y, por supuesto, la República de Santa Clara, legendario, hermoso barrio que tenemos allí. Sí, tal cual. Eh, acá... Eh... Nosotros tenemos como una identidad santaclarense, por sí. decirle de, de alguna forma. Tenemos, bueno, nuestras, todas nuestras plazas tienen algún nombre de algún vecino reconocido en vida o ya fallecido. Los, eh, Santa Clara tiene una particularidad de que se conecta por pasillos, por pasajes. Esos pasajes ahora también tienen nombres ya de vecinos, eh, algunos que están vivos otros eh, homenajes eh, ya fallecidos este tenemos bueno eh, el muñeco que creo que es el, el mayor eh, lo que todos esperan a fin de año eso ya es parte de la, de la identidad nuestra y bueno a, a rescatar un poco las plazas darle un poco de, de cultura de, de vida eso también eh, pretendemos que se perpetúe en el tiempo y que por lo menos eh, ahora los veranos que ya generalmente no todo el mundo tiene la posibilidad de irse de viaje, que la gente, los vecinos que queden acá en más que tengan al menos una vez al mes algo como para para salir, llevar la reposera, ver algún espectáculo, compartir eh, con otros vecinos eh, la movida cultural, digamos. Te mandamos un abrazo, Marcelo, y cualquier cosa, bueno, eh, se pueden comunicar a los números no que están allí, no sé si tiene alguna página, algún Instagram... En principio todavía no hemos mm. eh, largado páginas, seguramente sí. Este, y sí si todavía pueden eh, comunicarse, eh, no hay problema, porque ya te digo, esta, esta no va a ser la única fecha, sino que vamos a tratar de que por lo menos haya m, m, dos o tres plazas más eh, en, en, en lo que resta del verano. Marcelo, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por darnos el lugar para difundir esto. Bien. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Marcelo Oscar Cerda es un vecino de allí que es integrante también de lo que es la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara, pero bueno, también está colaborando con diferentes organizaciones que tienen que ver con la cultura, principalmente con el rock, que bueno, que son organizaciones que hay en diferentes barrios con con gente con vecinos vecinas que eh, llevan adelante estos estos eventos que generalmente son autogestivos y bueno, los vecinos vecinas se autoconvocan.